Estamos recibiendo a Belén Luisi, que es estudiante del Centro de Estudiantes CERP de Atlantia. Belén, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Gracias por estar esta mañana con Radio Centenario, Belén. Queríamos, no, por favor, gracias por, bueno, por tratar de, de informar y por preguntarte por lo que está pasando Y bueno, justamente queríamos que nos cuenten, sabemos, este, porque habíamos hablado con algunos profesores del centro en las últimas horas, teniendo en cuenta la problemática del transporte que tenían, que se había registrado en las últimas semanas, que de alguna manera se fue solucionando ese tema. Bueno, no, no aún del todo. Sí. Eh, como que todavía sigue se partes, porque realmente no tenemos algo... El tuvo aclarado y oh, hoy estamos en una incertidumbre de, de saber si mañana vamos a seguir contando con el Claro, claro. La problemática, básicamente, refrescando, ¿cuál es? Bueno, eh, te cuento, te voy a hacer un recuento de, de, de lo que ha sucedido, si te parece. Sí. Lo que pasó fue que, bueno, eh, eh, voy a mencionar los días. No, no tuvimos eh, recorrido de ojo. El jueves, es el 4, jueves 5 de marzo, viernes 6 de marzo, jueves 19 de marzo, viernes 20 de marzo, lunes 23 y martes 24 de marzo, no contamos. Con no con ¿Qué sucedió? Eh, no contaron con locomoción. ¿Y cómo hicieron allí? Bueno, eh, lo que hicimos el 23, como vimos que esta situación era bastante compleja. Los compañeros no podían asistir al centro, eh, porque vienen compañeros de lejos. Además de eso, hay compañeros que eh, bueno, que comen en la residencia, por lo tanto, la beca parcial eh, de alimentación no la podía recibir tampoco, porque los mixtos la presencia, esa fue otra cuestión. Entonces lo que resolvimos es 23, nosotros a la noche, eh, un domingo a la noche, eh, son, bueno, los choferes, que realmente son muy buenas personas, se están encargando de, eh, de avisar cuando pasan estas situaciones, no a la dirección, eh, la que debería encargarse los jóvenes nos avisan que no vamos a tener Unibus eh, el lunes, ¿no? Por lo que, bueno, ese día a la noche, de manera urgente, nos vimos forzados a, eh, bueno, armar una especie de asamblea vía WhatsApp para acordar un paro el 23, un paro total el 23, nadie acudió al, al centro, bueno, a todos los... En adherir al paro. Eh, tuvimos, por suerte, mucho apoyo de los profesores, de los docentes, y bueno, se acordó que no se pasara eh, falta a los compañeros que eh, bueno, se eh, para poder venir a asistir. hacemos paro, obviamente, paremos que la no, corte. Sí, no, nos escuchás ahí porque o sea, a veces te perdemos la comunicación. No sé si es el lugar donde estás, donde estás hablando o una mujer. Sí, sí, puede ser el, el... Puede ser papá. Sí. bien, a Ahora te escuchamos un poquito mejor, sí. Este Belén y y claro es una problemática evidentemente que tienen ustedes con respecto, obviamente, a que pierden pierden las clases y como tú decías hace un rato. Eh, no saben, por ejemplo, si mañana van a tener este, ese problema otra vez. No, porque bueno, eh, empezamos a indagar claramente. A, el 24 hicimos un paro activo, donde vinimos al centro. Fuimos a una reunión con la directora. Hicimos una pancarta para poner a, a acá fuera del centro, para que nos para por la solicitud. Empezaron a llamar de Medios también. Eh, y bueno, lo que nos dijeron en principio fue que eh, hubo un hackeo. La, la empresa Sifombe, ¿no? Fue la encargada de, de transporte. Bueno, dice es, que, que hubo un hackeo, pero ese hackeo no eh, bueno, no involucra lo, a los que, lo que es el, los vehículos del CFE, ¿no? Que seguían teniendo posible Los únicos que estaban comprometidos eran nuestros mismos. Claro. Entonces, eh, personalmente, me parece algo así. Claro. Por lo que, bueno, nos fuimos en contacto con nuestra consultora estudiantil y <coughs> nos dijo que, además del saqueo, también hay un recorte claro. claro. Porque no se previó esto eh, por que pues, eh, bueno se eh, dio pa para entre enero y diciembre dos millones, eh, no, es millones 900 mil pesos ¿no? Ajá. Entonces, no, es la, no es la cita exacta pero sí. es, es claro. se ha gastado hasta hoy un millón de pesos. y ahí no se contempló por ejemplo hablábamos el otro día del tema de la suba de los combustibles No, no se contempló. Y bueno, aún no sabemos qué va a pasar cuando se, se termine totalmente. Pues, claro, claro. Eh, Belén, pero. A También ustedes se enfrentan a algunos otros inconvenientes. Sí, bueno, por ahora los paros que hemos hecho fue todo por el tema del transporte. Ajá. Bien. Bien, se. Bueno. Nosotros resolvimos, el 25, el 25 resolvimos que leva, levantar el paro, porque tampoco queremos hacer una tacería de brujas entre estudiantes, porque hay estudiantes en nuestra clase, otros que al paro, entonces no queremos generar una brecha. Por lo tanto, el 25 levantamos el paro, pero que resolvimos en la asamblea, que se volvía a ocurrir otro inconveniente con el transporte, inmediatamente se volvía un paro activo. Por lo tanto, eh, el 26 volvimos a hacer un paro activo, claro. eh, bueno, volvimos a hablar con, con la directora, de todas maneras si esto es posible, tampoco hizo la pistola de hacer esto, porque no, no puedo hacer más nada, dice que esperar. Eh, que da resoluciones de arriba, ¿no? Sí, sí. sí Luego sí. se. Eh, bueno, lo que pasa es que se rompe uno de los tops. Nosotros contamos con tres. Uno se rompió hace bastante tiempo, el cual no se, no se arregló. El otro tiene una palanca rota, pero pues, bueno, se rompió, entonces el recorrido de la posta no se hizo, dando nuevamente a compañeros de a clase. Entonces, eh, bueno, decidimos nuevamente pasar un paro, eh, viendo que los tres ómnibus estén en condición. Se rompe uno, y tenemos que de Claro, claro. Eh, ¿Cómo sigue el tema ahora, Belén? Bueno, el tema ahora, en realidad, el, el lunes, bueno, se habilitó otro ómnibus, o sea, que se arregló, más, aquí vamos a traer eh, un ómnibus de mal donado pero el presidente de la empresa no quiso no, no le pagan entonces eh, bueno arreglaron uno de los ómnibus y ahora están corriendo los dos pero bueno hay que arreglar otro más antes de que este eh, bueno alguno de los dos deje claro. eh, de funcionar tengamos el tema de estos ómnibus hace 20 años son viejos, son de, bueno, una marca que estaba eh, una compañera, eh, bueno, en realidad una, eh, es parte de, de la dirección, eh, de gente, que no se consiguen repuestos porque realmente es una marca bastante extraña, además son viejos, por lo tanto si se rompen, eh, bueno, en realidad... Puede ser recurrente, porque hace porque tienen Claro, claro. Por lo tanto, los vehículos del de PCS cambian de dos a cinco años. Nuestros micros El presupuesto que se da por mes para arreglos es sumamente bajo. Bien, bien. Bueno, eh, Belén, esperemos que de a poco se vaya solucionando este tema tan importante y obviamente estamos a la orden para lo que deseen. Informar sobre esta realidad y otras, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por, por estar, por estar y por decir esto. Eh, para nosotros realmente es importante. Nos seguimos movilizando y esperemos que sea recibido para que todos los compañeros puedan hacer clases También ir al comedor a, a buscar tiendas y buscarte su beca también. Claro, claro. Gracias, Belén. Buen día. No, igualmente para ustedes, gracias. Estábamos conversando con Belén Luisi del Centro de Estudiantes del CERP de Atlantia, hablando justamente sobre esta realidad.